Aunque tú quisieras, no se va a poder Aunque tú quisieras, no se va a poder Tú no tienes derecho a controlar mi destino Con todas tus conexiones tú no me vas a vencer Deja ese egoísmo, deja ese mal projete Derecho tenemos todos para luchar y vencer, aunque tú quisieras, no se va a poder, aunque tú quisieras, no se va a poder. No hay mal que dure cien años, mi cuerpo No se va a poder, no se va a poder, no se va a poder, porque me digan africanos, que con la bomba y se va y bebé no se va a poder, no se va a poder.